Efectivamente, yo estoy acá como presidente de la Comisión de Derecho Humano, como lo ha dicho nuestra presidenta. He sido convocado por ellos como comunidad ante este problema que se ha generado acá, que lleva un año dos meses sin solución. Nosotros queremos que efectivamente eh, el gobierno, el presidente Piñera y en particular la CONADI de esta región, de una vez por todas tome cartas en el asunto. Es inconcebible que este problema, estando a 40 kilómetros de Osorno, no haya sido en este año dos meses. ninguna autoridad de Osorno de la región haya sido capaz de llegar a este lugar a conversar con la gente y buscar soluciones a esta problemática. Aquí nosotros no queremos que hayan actos de violencia de ningún tipo ni provocados por las comunidades, como estoy seguro que no los van a provocar jamás, ni menos provocados por particulares que con la prepotencia que lo caracteriza pretenden a la gente en definitiva sacarlas con mecanismos ¿no es cierto? absolutamente ajenos a la, a la legalidad. Y desde ese punto de vista, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos hago un llamado ¿no es cierto? a las autoridades para que una vez por todas solucionen este conflicto. Aquí hay un tema reivindicado. de tierras que tiene que solucionarse. Y el Estado tiene la obligación de buscar soluciones. Existe un convenio que el 169, que obliga a los gobiernos y a los Estados a buscar soluciones cuando hay conflictos de este tipo. En este caso puntual, ese convenio 169 no ha sido tomado en consideración.